Esto es Hip Hop por hoy, solo aquí en Cubo Ray. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Hip Hop por All una vez más. Lo prometido es deuda, estamos de regreso eh, Estoy muy feliz, como siempre Y sí, con este fondo de Grandmaster Flash Podemos escuchar que el programa del día de hoy o de la semana Será un poco old school Esto es Grandmaster Flash Un grupo de los 70s Pioneros del Hip Hop Podrán escucharlo Sintetizadores Eh, al estilo funky, muy poco bass, muy poco clap, pero fueron los maestros de esto eh, el día de hoy como les mencionaba va a ser un programa especial de old school obviamente no vamos a poder poner toda la música old school del hip hop pero sí pequeños pinceladas eh, muy representativas Sobre todo hip hop en inglés, que pues son los iniciadores de este movimiento. La canción que tenemos eh, en un principio es de estos chavos, Grandmaster Flash and the Furious Five, se llama White Lines. Esta rola es del 73, igual de su disco de Massage. Una de las canciones que más pegaron, ya saben. Eh, En Estados Unidos fue un boom Fue como que el, el giro a toda la música Que se tenía en ese entonces La represión uh, En contra uh, A los negros podría decir Soy feo, pero es así eh, Vamos a escucharlo Y ya va. Don't do it. It's corrected. Gangsters, thugs, and smugglers are thoroughly respected. The money gets divided. The women get excited. Now I'm broke and it's no joke. Tell nobody to come along Como podrán haber escuchado es una canción muy, muy leve, muy relax Pero no por eso no deja de tener la esencia de del hip hop en ese entonces Era, pues como les mencionaba, un boom Pues incluso lo que estamos escuchando en el fondo Son los Fat Boys Que también tenemos una canción de ellos a continuación Quien quiera ver videos de este tipo Pues obviamente en YouTube podrá encontrar También en los canales de VH1 Classic O MTV Clásico O Jump. Luego pasan como que sus Programas de, de Rap Oldie, Old School y, y es padre Verlos porque Hay veces que te das cuenta Cuando estamos regresando A lo mismo eh, Muchas veces crees que Lo que está sonando es un boom Y no, ya tiene añísimo Y, y pues te das cuenta, ¿no? Así ya no te pueden chorrear Es bueno, a lo mejor no te gusta, no te va a gustar Pero es bueno conocer los inicios de, de algún movimiento En Estados Unidos, obviamente Hay estaciones de radio especiales para hip hop Radio, radio, o sea, no por internet Porque extrañamente en Estados Unidos Sí es más abierto a, a escuchar eso No es tan comercial, pero sí Pues por lo menos sí Pones tu, tu radio Y lo escuchas, escuchas hip hop Obviamente hay diferentes eh, Estaciones Y diferentes estilos Para diferentes zonas, ¿no? Como el West Coast, South Side Cosas por el estilo eh, Grandmaster Flash, una agrupación De inicios de los 70s eh, Del Bronx, precisamente Ellos empiezan, como les mencionaba a Usar el sintetizador Cosas por el estilo eh, Mezclar un poco de, de lo que es el soul Un poco de, de R&B Que también son los inicios del R&B Que se podría decir que, que Es el, el soul y el Blues y, y pues suena bien Empieza a gustar a la gente Y ahí de ahí para arriba A continuación vamos a tener igual Una rola, una linda melodía De los Fat Boys se, que, que es una Operación que tuvieron Con Aerosmith Un video que fue un hitazo de igual en Estados Unidos, aquí nadie los conocía, no pasaban de, ¿qué? de timbiriche. Pero bueno, en Estados Unidos iban adelantadísimos en cuanto a gustos y estilos musicales y, y diferencia entre ellos. Esto es Fat Boys, Fat Boys Are Back, de su discografía, del mismo nombre, de 1986. Espero que les guste, vamos a escucharlo. and drink and I'll tell you one thing my breath's don't so stick because the beat so funky like a big fat monkey and it tastes so good like an armajor cause, cause I'm thinking bad mean and bold cause my name is Marky D and I'm a fat boy, boy. Boys are and you know they can never be Y sí, lo que escucharon al final de esta canción era un human beatbox. De hecho, en los Fat Boys, eh, uno de los integrantes era. fue de los primeros beatboxers, eh, de los mejores del mundo. Muchos no, no lo reconocen así, pero es verdad. Y también fue pionero en este. en este tipo de hacer música. Seguimos con eh, un fondo. Este fondo es de African Bambata, un DJ que se oye ya medio techno, pero igual tenía orígenes de hip hop. Se escucha muy chingón, fue incluso muy reconocido y llamado para comerciales y todo, el, todo esto. Eh, la siguiente canción que vamos a tener es de Rumbi en sí, uno de los máximos exponentes. Este, este trío de tres. Pipos, <risa> eh, Room DMC eh, con una participación de Aerosmith. Claro que sí, Aerosmith. Eh, el video está muy cotorro, pero no, obviamente no tenemos el video, solamente la canción. Si lo quieren buscar, es así: Walk This Way con Aerosmith y Room DMC en YouTube. Les va a gustar. Eh, vamos a escucharlo. Y regresamos con más información para ustedes. Quiero aprovechar al máximo el tiempo que nos proporciona Chivo Radio para poner más música. Así que vamos al grano. Estos son los Rumbians. esto fue World This Way con Aerosmith y DNC. en el 86 esto sonaba ya en Estados Unidos en muchas partes del mundo también, fue parte del Top Chart eh, sí suena muy comercial pero fue, fue un hitazo la verdad eh, seguimos con el fondo de Africa Mambata no quiero olvidarme de mandar un saludo a mi patrocinadora Edna Marta, que es mi tía Quien me está prestando el equipo Para poder grabar este Me está prestando el estudio para poder grabar El, el programa Muchas gracias eh, Dentro de 15 días No, una semana es su cumpleaños Felicidades, muchas gracias eh, Pues vámonos Recio La siguiente Canción Es Ice Cube Si se, si se dan cuenta vamos un poquito progresivos En lo que es nuestra línea del tiempo No puedo tomar a todos los eh, intérpretes o, o MCs o, o raperos de todo este tiempo Porque es imposible, en ¿eh? media hora ni en un día se puede Es demasiado, muchas personas creen que el rap es casi... Nadie lo conoce y al contrario, creo que es de los movimientos más sólidos y más... ...que más perduran... ...y a pesar de tener tan poco tiempo... ...relativamente... ...30, 40 años... ...pero, pero sí... Eh, ...hay mucho de dónde tomar... ...esto es muy simbólico... ...estas rolas son muy simbólicas... ...no son las mejores... ...no son las eh, más, las, más eh, exitosas... ...pero sí son, son de las mejores... ...vamos a escuchar... ...nuestra siguiente rola... ...es de... ...Ice Cube... ...Friday... Si pueden escuchar, eh, se oye muy muy gansta ya, ya más pesado, ya tiene más flow, ya tiene más bass. Eh, el bajeo ya es más, más agresivo, incluso la voz. Vamos a escucharlo, esto es del soundtrack de la película llamada Fridays. Véanla también, este es el pan de cada día de los raperos de los 90. Escúchenlo. ¿vale? Super Sport, rubber too short. 18 got the real few mirrors vibrating. And deep dish dating. You know how we do it. Ain't nothing to it but the floss Overcrowded, Harrison Ross. Cause if you fuck with us, we leave scars out of ride cars. Living like stars might hit the highway on the Vegas Run. Fool, cause it's Friday. Oh yeah, throw your neighborhood in the air. If you don't care. Oh yeah, throw your neighborhood in the air. You don't care. standing outside on a Friday, living on the edge Cause we all got them hard heads It seems like we all are waiting for the drive-by Playing tag with Satan, but we chilling Yeah, we ready and willing You hear it about the latest West side killing 4 sippin', sipping, set tripping 4 dipping pistol grippin', never slipping BG's trying to hang out But OG's said, take your little ass in the house My big homie just got out be down now he's just cracked up. He was about as hard as Darth Vader in a sweatshirt, khakis, and Chuck Taylors. Just seen him in the driveway, getting beat like a smoker boot 'cause it's Friday. Oh yeah, now, throw your neighborhood in the air if you don't care. Oh yeah, throw your neighborhood in the air if you don't care. Oh. And chase the cat or settle for a hook rat. dookie braids, no dreadlocks. Flying in and out of town with half a chicken in a cock, And I love her, cause she down to fuck around with the underground. Pussy ham, and her ass is big, round and wide. Jacked up, make a nigga down the ride. Smoking in though, playing that super nintendo, the tendo. Hit her at a, rat -a -tat on my window. happy, cause that HIV will make your dick hang sideways and that ain't cool food cause oh it's wild Esto fue Friday De Ice Cube Del 91 Ya nos vamos acercando un poco A lo mejor me escuché un poco acelerado al, al inicio de esta canción Pero ya no me daba tiempo Vean esa película La mayoría de las películas De, de raperos así son Casi todas El clásico chavo que, que, que No puede ir a la escuela Tiene que robar etc etc eh, Muy buena película A mí me gustó mucho incluso tiene que ver mucho con la película de triple x 2 tienen que verla eh, pero vámonos rápido ahora vámonos con algo de méxico claro que sí no hay mucho de dónde agarrar igual el material está muy disperso es muy difícil conseguirlo pero no por eso es de menos calidad o incluso inexistente al contrario eh, la siguiente canción es de blp Sí, eh, son los iniciadores del... No lo... no ellos, sino son uno de los pioneros eh, del rap en México. De aquí se agregan todo lo que es la vieja guardia, Big Metra y cosas por el estilo. Eh, también Dice Cube, se puede decir que Queen Latifah, Snoop Doggy Dog, todos esos chavos también empiezan a salir de por ahí de los noventas y están en su apogeo en ese entonces. Pero esto es BLP, de los... Primeros raperos Que llegaron a salir incluso en telehit <ríe> Un saludo a los chavos de BLP eh, La vieja guardia y todos los que andan por allá Muchos no los quieren Pero a mí me caen bien Vamos a escucharlo Esto se llama No me confundas De BLP Oye <risa> tu No sabes vestir, si no sabes lo que te pones te puedes borrar de que yo no me vengas que estás a la moda full, mi club toda mi banda siempre nos vestimos muy cool, no somos ningún proyecto pero el uno es somos en mi países donde estamos y es donde hablamos no nos confundan, no estamos de un bad otros si es que ilegales no saben ni mover sus kits, cuando pasamos por la calle todos nos ven patas, el melenudo y en ningún lado nos dejan entrar, somos de bitch. y pelones, nosotros destacamos porque somos vincas, ahora checa lo que te digo, chica, chica lo que te digo chica, lo que te digo, para mover el ombligo saltando, brincando, saltando brincando, gozando lo que nosotros estamos hablando, así que suba la tapa correcetor, yo, si estamos en vivo pues escucha por favor, yo Los alborritmos que nosotros trajimos Varias letras de que nosotros hicimos Muy bien, no, grita si eres de la raza chida Toda la gente no sabe de música que está aquí Se puede ir a la y no quedarse aquí Tu cama me funda, no me confunda funda. que me toda la banda con las manos en el aire Sígueme toda la banda con las manos en el aire Sin saber de moda No se está comiendo Chicano, paisano No importa el acento Tú sabes mi hermano Crecimos lo llevamos dentro. Si quieres tener Un gran ritmo también Siente el ambiente Gritándome ¡Hey! El hijo se prende De tocar la puerta Y atenta una onda Que nadie respeta Y me avienta Con toda la raza y me, avienta, y me avienta Empieza la ola Rigando De un lado Hacia otro Rigando, rigando slam de mi barrio hardcore, yo lo vato, malo Si quieres pelear Take te calmo desafortunadamente hemos llegado al final de hip hop Por all espero les haya gustado esto que estamos escuchando es no me confundas de blp ya de por ahí del 95 97 ya estamos más próximos de esta época también podemos escuchar algo de tiro de gracia quinto sol sociedad café eh, kit frost cypress hill ya son como que Más, más para camas En los noventas Si no conocen el hip hop Escúchenlos, decidan Si ya conocen sabrán que a lo mejor No son los mejores O tal vez me estoy quedando corto Pero es muy buena música Escuchen hip hop Tiene muy, mucho de donde Escoger Muchos eh, estilos, muchos tipos eh, Pues Muchas gracias por haberme escuchado Yo soy MC Wedge Y así como escuchan, esta canción es de las más chingonas, como me late, y tiene ya también sus añitos. Delincuentes Habits, eh, tres delincuentes se llama la garrola. Del 95. Esto fue Hipco for All. Muchas gracias. Hasta luego. Este es Si me traes La rola